a aquello que se hace, eh, a priori como en pequeñito, pero que tiene gran potencial por la cantidad, o sea, como por eh, la redes que tiene en el territorio y porque parte directamente de... no Si bien antes venían hablándonos de las propuestas que hay desde la administración, al fin y al cabo yo creo que se resumen también hacer escucha activa de lo que ya eso está sucediendo y cómo va... ¿no? palpitando el territorio eh, en cuanto a esto, porque al final, eso como es la economía es la vida real y es lo que nos afecta cuando llegamos a casa, cuando no se llega a fin de mes, cuando o sea, de todo. Y, y por eso es como que era bastante importante también para nosotras, que se mostraran igual como lo que ya se va haciendo aquí, Y, y saber para el resto, que también somos consumidores, algunos puntos referentes a los que podemos acudir eh, en caso de pues, oye, tener la necesidad, deseo de unirse a estas redes que ya están funcionando o a estos colectivos que ya están funcionando o ebulliendo o, o unos con más recorrido que otros. Y es eso que eso que hemos invitado a pues, LA Kenbisi es una cooperativa de recente creación, a la cooperativa de consumo, que era el Buti, también de Hospitalet, a la asociación de Ampa Sandaban y a las Mamaliona. Entonces, si ¿sí os parece, como podemos hacer como lo vamos un poco entre todas. Si queréis una ronda en la que vais explicando un poco pues eso, la historia, cómo ha ido creciendo esto, cuáles son las bases y los principios y luego ya pues, se puede entrar como a una pequeña charla o ronda de preguntas para para así poder mostrar y, y dar respuesta a, a ver qué es lo que está pasando desde el territorio y desde las necesidades que realmente tiene el territorio. Entonces, eh, si quieres, Raúl, comenzar. Y eh, no, quizás, ¿de No, bueno, pues Bueno, sí. Dale. bueno eh, hi ha mayoría de dones a la taula, para tal que es el sur que comenci un home. Sí, sí, sí. No, pa. no es mirada, sí. pues nada, te quedas para la el... última Yo soy Emma, bueno, estoy representando un poquito aquí, o para hablar, ¿no? De que Buti, una cooperativa de consumo que llevaba poquito tiempo, como un año o así. Anteriormente había sido, bueno, un grupo de consumo sin más, bajo ningún, no sé, no una mentira como si, o bueno, no la pongo como más abierta y más, no sé, no, Eh, y bueno, la idea era consumir sano, consumir ecológico, eh, abrir este este mundo de la de en hospitales. Eh, bueno, somos una cooperativa pequeñita, como somos poquitos todos de de OSPI, y bueno, un poquito eso, ya entramos un poquito más en el tema, ¿no? Como prefieras. Okay. Eh, hola, buenas tardes. Soy Madair Rivero, vecina vecina de... ¿Ahora? ¿Sí? Madair Rivero es mi nombre eh, y soy vecina de Colblanc de Torraza desde hace 22 años y soy una de las portavoces de la iniciativa que se llama Coordinadora de ambas and Aban. La Coordinadora ambas Ampas and Aban surgió más o menos desde el año 2016 con un proyecto inicial que se llama Ampas and Aban, que será el que ampliaremos hoy porque tiene que ver con la economía social y solidaria somos una coordinadora que estamos formadas por eh, 10 AMPAs de colegios de la zona eh, entre ellas bueno, voy a leerlos me quito las gafas eh, no veo. Eh, los colegios son el, el Perañizcar el Marius Torres eh, la Escuela Charlie Rivel la Escuela San Jaume de la Fe la Escuela Bresol Casa del Parque la Santiago Ramón y Cajal el Ernest Lluch San Ramón Nonat, el Margarida de Chirgo las familias del Montesori lo que hemos hecho es recoger la necesidad de las familias del barrio que están asociadas a estas hampas y apas, de vincularse con el barrio a través de iniciativas que son básicamente tres una es el concurso de cómic de Colblanc y la Torraza que ya van cuatro ediciones que es la oportunidad para que niños y jóvenes hagan artísticamente una representación de la, del patrimonio urbanístico del, del barrio, con lo cual lo conocen y eh, se genera un sentimiento como de pertenencia al barrio, desde el conocimiento. Luego el camino escolar seguro, con la preocupación que tenemos de que realmente nuestros niños vayan y vuelvan del colegio y las familias tengamos la tranquilidad de que ellos van y vienen bien, recuperando todo lo que es el tema de viabilidad, seguridad, y también... Eh, preocupados por el tema de la de la inclusión, ¿no? Los niños que tienen problemas, o las familias que tienen problemas por usar alguna silla de ruedas o algún tipo de, de, de elemento diferente, ¿no? Diferencial. Y finalmente ambas andaban como la iniciativa base que es la que vinculó a las AMPAs con los comercios del barrio eh, estábamos detectando que los comercios estaban cerrando después de la crisis man, se mantenía realmente un, una depresión bastante importante en nuestros comercios con lo cual estábamos perdiendo identidad dinero, fuerza de trabajo eh, eh, eh, puestos de empleo y las familias realmente estábamos a, a, sufriendo no ese, ese malestar y eh, Después sigo con Ampas Andaban. Les voy a presentar a, a Paqui, que ella es una comerciante vecina y comerciante del de Colán La Torraza. Es miembro de Ampas Andaban y ella les puede contar a nivel práctico cómo funciona eh, el uso del carnet de las familias que son socias de las Ampas con los comercios del barrio. Hola, buenos días, soy Paqui, eh, tengo un comercio en Coiblán, una librería, papelería que se llama Colors y nacimos prácticamente al tiempo de Ampa Sandaban. Nosotros acabamos de abrir en 2016 con lo que supone eh, abrir un negocio hoy en día y bueno, eh, vino Madae, nos mm, hizo una propuesta y pensamos que sería, pues eh, bueno, le dijimos que sí y entonces aplicamos un descuento a las familias que vienen a comprar que están asociadas a ambas andamán eh, se, en principio la idea era pues eh, bueno poner un, una cantidad y a partir de esa cantidad hacer un descuento pero bueno al final vas fidelizando y bueno, hay familias pues que no llegan a compran hoy compran una cosa vienen y compran otra y al final pues necesitas hacerle el descuento es una buena iniciativa porque, bueno, es, es eh, un poco ayudar eh, a las familias y ellos nos ayudan a nosotros porque nos, nos dan a conocer. Es una manera de, de retroalimentarnos entre nosotros. El que el comercio de barrio y de proximidad no podemos luchar contra las grandes superficies, eso lo tenemos clarísimo, ni en precios, eh, pero sí podemos luchar contra ellos, pues eh, una atención personalizada, personalizada. Eh, servimos muy rápido y luego pues bueno pues a volver un poco al comercio de antes de decir bueno es el hijo de una vecina o un miembro de la asociación o dices bueno esas pequeñas cosas que al final te suman y eso es lo que intentamos hacer entre la coordinadora y nosotros intentar un poco pues ir sumando que no se reste vale. Y ahora pues... Eh... Eh, hola, ¿qué tal? Bueno, yo vengo de parte de representar un colectivo, eh, que es la mamá de Iona. ¿Qué las compañeras, pero lo segundo, no, las compañeras que están día a us animo que, que després us podeu passar per l'estat a conèixer-les i a conversar amb elles, que s'hauran d'explicar molt millor. Jo sí que us puc explicar una mica la bueno, banda com va néixer el projecte, per quin motiu, projecte impulsat per, per una institut social, la BD, em, i una mica amb la idea d'enfavorir de, de a oportunitats d'autoocupació i, i de formació per, per mares joves o amb diferents dificultats a, a l'hora de, de, bueno, de, de formar-se i al mateix temps com coincidiar. No? Eh, llavors el projecte pues, sorgeix una mica per trencar amb aquesta lògica que pues, al final pues, cuidar és un privilegi per per unes quantes, no? i ens trobem una mica amb aquesta dicotomia ells es troben aquesta dicotomia entre les opcions que els ofereixen molt laboral, molt formatiu, o haver d'escollir, no? tot sabem també quina, com, de quina manera... és, és molt complicat, Bé, jo no sóc mare, però és que heu o sigui, cuidar tant nens i persones en general, doncs aquest projecte sorgeix una mica la necessitat de poder compatibilitzar aquests dos temps. I Llavors eh, les companyes porten dos anys formant-se en col·laboració amb una universitat eh, al Poblenou, a BAU, porten dos anys formant-se en composició, en patronàgia i en disseny i una mica amb la idea doncs, de de crear perspectives de, per, per l'autoocupació no, en aquest sector, diversos productes que, doncs, que podem passar a conèixer que són i canviar una mica doncs, les, les lògiques aquestes que, no, que es fan escollir entre, entre poder cuidar o, o poder accedir a, al món laboral o al món formatiu. Mm -hmm. em, doncs el projecte, les, bueno, les noies són de tot de Barcelona, general. una parci, una comunitat activa, l'Hospitalets. aquesta part que fa més reforç a la inserció laboral, per si l'entitat, mmm, més gran es diu ABDA. Funde Barcelona. Sí. Vale, quan jo sóc al Trousgue, a l'entitat de la Saboga, l'entitat ecologista de, de Vesvitxe, que bueno, eh, fa això que una qüestió de 3-4 anys va eh, no? bueno, néixer de la necessitat d'un grup de persones de, de diferents connectius de militància d'espais de, de, de la ciutat. Eh, Trobem la necessitat de, de tenir un, com un espai on poder reparar les nostres bicis, on poder fer el manteniment, i, bueno, i a partir d'aquí neix la idea de l'Enbici. L'Enbici vol, vol ser un projecte cooperatiu, no, no som encara, però la idea era, era aquesta. No? Neix de, de la pròpia necessitat d'un grup de persones i que de tenir un espai així a la ciutat. Tenim referents a Barcelona com potser és un biciclet, no? que és com el nostre referent cooperatiu. amb aquest temps aquest àmbit porta ja més de 30 anys uh, funcionant. I bueno, és una mica, com diria del tema no? el, el tema de hackers. No? Volem ser els que copin, adaptin i millorin totes les... les, les opcions que, que ens dona eh, la bici dins del, dins del cooperativisme, que són infinites, des de l'espai d'autoreparació, eh, cursos de la formació per, per començar en bici, la gent que no, que no vol bici. Eh, ara, estem bueno, ara començarem a, a, amb el projecte de d'Ambici sense edat, que és un projecte que es deu a terme a Barcelona des de l'any 2016, que és un, és un, és un projecte que eh, funciona a través de voluntaris, i es tracta de, de donar passejos a gent gran amb, amb, amb, amb un tricicle amb un banc que, que porta la gent voluntària la a donar bondes amb vici. Amb la, la idea de, de que la gent gran doncs, torni bueno, aquella relació intergeneracional no? a través dels voluntaris i que la gent gran pugui doncs, tornar a sentir el vent dels cabells. No? No. Tenim el nostre, el nostre taller obert els dijous a la tarda a, allà a Villvitxe, el, el propi local de la Salova. Ha eh, vingut a Europa 176 perquè es vulgui apropar a fer el, el manteniment del bici i, i a rebre sucerament. Eh, això neix, com he dit abans, d'una necessitat, necessitat real que, que, que hi ha a Hospitalet, on el, i a part treballem directament amb diferents entitats, per, no, per, per anar generant aquesta xarxa de, de col·lectius, de cooperatives, d'entitats de, que, que tan falta ens fa en aquesta ciutat. I que el projecte és, és, és aquest. Després sí que eh, ens centrem també una mica amb el tema del taller. Ara començarem probablement a fer algun tipus de, de col·laboració amb instituts de, de, del, del barri, ja que hi ha instituts que, que imparteixen graus mitjans o i sigui, cursos de, de grau mig d'activitat esportiva i medi natural per exemple que com a activitat tenen o sí sigui, com a assignatura tenen bicicleta de muntanya llavors tenen un taller al alòleg però mh, aquest curs requereix eh, de pràctiques mh, per, de reinserció en molt laboral la inserció molt laboral i etc pues, com podem ser també centre de pràctiques d'aquestes persones que volen començar a treballar del no sé, pues, que ho vagin a través de l'economia social. I ara que bueno, ara ens trets és aquest el nostre, el nostre projecte. Ah. Ostres, pues, eh, a mi sempre corren com algunes preguntes... Por ir lanzando como para profundizar un poquito en lo que cada una hace y de igual forma pues también como cualquier cuestión que pueda partir de ahí para acá es bienvenida. Eh, más que nada como uno, visibilizar también como lo difícil que es el formato de micro que de repente es como super chungo para quien no está acostumbrada, para quien es como más tímido y en general mente pues yo que sé a nosotras no se nos enseña tampoco demasiado a tomar la palabra y es algo que tenemos que, que recuperar y si no de igual, cualquier forma como al igual que la entidad como mamályona en pequeño formato eh, es el eh, pues, genial para poder no realmente captar lo que es la iniciativa pues es, cada uno de ellos también estarán en cada uno de los puestos entonces se invita a que se vaya acercando se pregunte o sea como sin ningún tipo de corte porque para eso estamos aquí um, no, más allá de esto es como o sea como la primera pregunta para mí sería como igual como qué tipo de vinculación y más viendo la camiseta que llevas puede tener la cooperativa de consumo con el tema del campo del Parque Agrari y más sabiendo que Hospitalet era una ciudad que eran campos de cultivo prácticamente hasta hace muy poco tiempo y que todo comenzó a partir de ahí, se fue edificando y edificando a partir de las migraciones tanto internas como ahora externas también Y, y bueno o sea, como somos ahora una amalgama muy bonito pero ver qué es lo que pasa ahí con, con el tema del campo y la cooperativa no sé cómo que se ha planteado qué tipo de no, bueno, de teoría eh, sí como decía alba eh, la historia del hospitales podemos decir que es agrícola que eran campos ¿no? básicamente todo que, todos los que conocemos y de esa historia agrícola, de esas videncias agrícola o agricultura lo único que nos queda es la zona de Cal que está hospital de Berbicho, oncológico, esa zona de la Gran Vía y bueno ese espacio como digo es lo que nos queda de, de territorio así libre de cemento y, y lo quieren urbanizar y está el proyecto urbanístico Gran Vía Llobregar lo quieren transformar en un parque urbano Eh, lo defienden así como el, que sea el gran pulmón de la ciudad pero eh, por otro lado estará rodeado de 26 eh, rascacielos de edificios tan grandes como el Hotel Espeña que está allí mismo ya, con lo cual no será un, un, un pulmón verde ni mucho menos eh, bueno, si se encargan claro, como decía Alba, está muy vinculado porque yo soy de la plataforma Nomes Blogs de hecho estoy hoy con un paraleta como Nomes Blogs Eh, defendemos desde Nomes blogs que ese espacio tiene que seguir siendo agrícola, no se puede edificar a su alrededor porque además afecta a toda la, la biodiversidad, no solo la, la parte agrícola que, en la que estoy hablando. Eh, queremos, nuestra exigencia, porque es una exigencia, es que formará parte del parque Agrari eh, del VAES, de hecho, Eh, forma parte del barca gradi eh, de una manera como en los papeles por decirlo así porque ayuntamiento de hospitales forma parte del consorcio pero no aporta mm, terrenos de, de caltrabal eh, entonces bueno el hecho de yo pertenecer a la cooperativa que las guti y defender esa zona como agrícola que ha de continuar siendo bueno, el vínculo ahí es evidente ¿no? que las guti ahí podría eh, Tener mucho que hacer, mucho que decidir a partir desde de ese espacio. ¿no? Eh, bueno, ah, el vínculo con la pañecía. No, exacto, el vínculo con, con el tema de, de la pañecía. Eh, y a partir de ahí, ¿cómo se podría fomentar ese, ese consumo ercológico y trasladarlo a la ciudad? ¿no? Que, que creciera y bueno que pu pudiera ser realmente parte, parte de esa economía solidaria social y solidaria desde, desde ahí, desde ese sector Y sostenible, ¿no? O sea, como que hagamos la ciudad también algo más sostenible tanto por zonas verdes, por nuestros campos como por la alimentación y aquí todo aquello que acabamos consumiendo ¿no? que lo que consumimos es lo que somos sin intermediarios que se lleven como todo toda la riqueza y vayan directamente al campo, que ya bastante cuesta Eh... Eh, ambapass andaban entiendo y un poco es como lo que lo que en realidad también hace todas eh, al final el generar el eh, dar tanto ánimo al asociacionismo entiendo que al final lo que haces es también hacer músculo social ¿no? y que para cualquier también demanda la, la ciudadanía pueda estar organizada no o sea como de qué manera se recoge allí toda la, la bueno ¿Cómo expresáis toda la labor que se va haciendo? ¿Qué tipo de iniciativas vais recogiendo? Eh, ¿Por hacer así como un poco de, de énfasis por ahí? No sé. Sí. Eh, lo más importante creo yo que iniciativas como las que estamos aquí hablando y la de ambas andaban, que es la que me toca cerca, es la certeza del trabajo conjunto como garantía de éxito el trabajo voluntario, el que no coexistamos solamente en nuestro barrio, sino convivamos. Y convivir significa vincularse. Entonces, la vinculación es fundamental para cualquier iniciativa que querramos emprender y cualquier idea que se nos ocurra. En el caso de ambos andamá, nosotros tuvimos la gran suerte de que en el 2016, en el distrito, entró el proyecto OISI, que es el proyecto de integración cultural nacional, Que yo me los Intervención comunitaria intercultural. Así está. <risa> eh, claro, ellos fueron un punto de encuentro. Porque no siempre tenemos punto de encuentro. Es importante buscar y tener esos puntos de encuentro para que lo que voluntariamente necesitamos, detectamos, o simplemente nos preocupa, tengamos interlocutores. Porque si no caemos en la frustración, y no hacemos nada. ¿No? En ese caso, ambas andaban ha sido muy afortunado por, por esa por ese acompañamiento, Y ¿no? por ese espacio. Luego porque realmente es totalmente voluntario, es un puro social, el que tú hablas, porque hay un montón de gente realmente ganada a la idea y que se ha ido comercio por comercio a los casi sin comercio que tenemos actualmente a tocar las puertas. Ahí me tocó Paki, maravillosa. <risa> Fue muy sencillo explicarle y porque entendió perfectamente Entonces, claro, es un músculo que tenemos cada uno, pero que tenemos que acompañarnos para que no se agote qué es lo que sucede, ¿vale? Y que en algunos momentos nos ha sucedido. Porque además esto es totalmente eh, voluntario o comunitario. O sea, no hay ningún tipo de indicación de otra de otro de, de otra manera. Luego también comentar una parte de Ambas andaban que considero que es una de las más importantes es que Ambas andaban surge con la idea también de una formación, una formación de concientización, concientizar a la gente y sobre todo desde pequeños a que a consumir en el barrio, a trabajar conjuntamente, a por supuesto conocer todo lo que es el tema cooperativo, eh, economía colaborativa, entonces para eso nos ha ayudado mucho la gente de la... lo diré. Asamblea Cooperativa para la paz PAP sí. los nervios traicionan lo entonces ellos eh, presentaron un proyecto para lo cual escogieron dos centros uno que fue el colegio el instituto Margarida Chirgo y Itaca que es la asociación educativa Itaca que está en, en Pol Blanc y dieron una formación de economía colaborativa y cooperativa y todo eso, una pasada o sea, una pasada. O sea, como los niños, como los jóvenes eh, recibieron todo el vale, recibieron todo lo que se les estaba dando allí, toda la formación, y ellos lo convirtieron lo transformaron en su día a día, haciendo propuestas, eh, yendo a los comercios con más seguridad y con más convicción de que realmente eso es lo que tienen que hacer. Entonces creo que realmente es una cosa importante que acotar el voluntariado, el músculo social, el trabajo conjunto, la vinculación y la satisfacción que realmente eso genera. Y es una satisfacción que va más allá de de cualquier reivindicación o de lo sientes porque es tu, es tu barrio ¿no? Esto es fuerte. Y bueno, me imagino que Paqui también tendrá que decir algo porque ella es vecina de Coltrán y ella lo percibirá. Sí. Bueno, eh, es eh, una cuestión de que la gente se mentalice eh, del comercio, de, de ir todos a una... Eh, al final sí que es verdad que... Vi, yo porque pregunto muchas familias ¿A qué colegio vais? Oye, ¿Pertenecéis a Ampas andaban? Porque sí que es verdad que hay gente que todavía le cuesta el... O hay gente que piensa, bueno, pues con este carnet... Yo incluso al principio había gente que me preguntaba pero bueno, ¿y qué ganáis vosotros con esto? Eh, o sea, es que no se trata de... Es que será un... la gente no cree que se invierta el tiempo que dispone libre ella, por ejemplo, o cualquier asociación que es completamente voluntario. O sea, restan tiempo a sus familias para dedicarse a los proyectos del barrio. Pero es que al final, si queremos que esto funcione, el músculo que hablaba ella mmm, se tiene que hacer grande entre todos. Entonces, claro, la gente no acaba de entender, bueno, eh, pues eh, hacéis un descuento por... Mm, sí, eh, eh, ¿qué ganamos nosotros? En que la gente confíe en nosotros, en que la gente vuelva a comprar a las tiendas de barrio, que no nos engañemos. Eh, sí que no podemos competir en, en cuestión de precios, pero sí en trato, y vuelvo a insistir en lo mismo, en el trato a las familias, en que, bueno, cada uno tiene sus necesidades. Y bueno, un poco en función es eso, el, el decir, bueno, no nos lo pensamos mucho cuando nos proponen alguna cosa así por el barrio, yo pienso que se tienen que pelar, que hemos que continuar, eh, con ellos por ejemplo, con Nomes Blogs, pues igual a través de las redes sociales, pues eh, aunque no nos conozcamos en persona, es igual. Eh, pues eh, retuitear, eh, algo, si cuelgan algo en Facebook, en Instagram, hacerlo saber a través de las redes sociales. Apoyarnos aunque sean por ahí. Y ahora, si ella quiere comentar algo... Sí, vamos sí, no como que lo pasas, ¿eh? digo que, bueno, que, que son las dos, ya es hora de comer, que después de nada de allí con comida en los restaurantes. La vida del mercado continúa, la gente va y bajará la persiana, nosotros lo queremos hacer en cinco minutitos. o sea que ahí seguimos. Yo digo que en relación, al, en relación al proyecto de mamá y yo, ¿no? en, Específicamente cuáles son, porque vosotros me acompañáis en el proyecto, cuáles son generalmente las necesidades que hay como para comenzar una iniciativa por lo que sea. que tú has estado a su lado, eh, que no llevándolas sino a su lado y obviamente seguro que hay dificultades y hay necesidades. ¿Qué cosas serían como fáciles, servirían para facilitar la vida de aquellos que quieren comenzar y que realmente tampoco tienen recursos a la mano como cualquier otra tipo de otro tipo de empresa, ¿no? en en el CAS, concretamente de de mamalionas, clarísimo el la, la, la necesidad e su bares pode siga a de la dificultad ¿no? Que que elles es troben quan volen volen na formarse o o a tal, o a, a, a treball, o així, o això, i, i doncs no tenen de quina manera, no tenen més estratègies de, o sigui, de conciliació que, o sigui, de, no, que es planteja, o sigui, anar un curs i que et diguin, doncs, mira, sí, però no pot venir amb el nen, perquè, perquè doncs, una criatura d'un any per una classe, pues, genera una mica de, de, de disrupció, no? o el fet de poder pues, fer tot aquest acompanyament a la criança doncs tens que, bueno, doncs elles, per exemple, elles pues, estan en, en el taller, a les instal·lacions que, que en celeix BAU i, i en tot moment podem venir amb les criatures, hi ha, també, hi ha unes voluntàries estupendes que, que també formen part del projecte i igual, formen part del col·lectiu que, que s'encarreguen oh, també d'una mica de de, de donar aquest cop de mà i, i sí, això és pues, pues una cosa que té valor molt que els finals, com es diuen, pues, no volen no ser el tema, doncs no renunciem a la vida després de donar-la. Pues, la vida no s'atura dura un cop a ser mare, hi ha, moltes, hi ha més oportunitats i és una mica facilitar aquesta, bueno, aquesta, aquesta conciliació real. Eh, no tothom té una de facilitats per... De la confianza y por mi parte como ya la última o sea, como si generar en realidad un poco lo que se comentaba generar espacios donde se pueda dar encuentro la gente que lo necesite y, y ya está y, y igual como la última Eh, ¿cómo se hace, o sea, cómo qué propuestas hay para hacer la ciudad de Hospitalet más sostenible de cara a quien es eh, conductor de bicicleta? Aprovecha. Bueno, la nuestra propuesta, no sé si tenemos una propuesta, porque de hecho eso es responsabilidad única i exclusivament o sigui, qui, qui té realment a la mà o si sigui, pot fer fàcil les les milles milles d'administració, vale. eh, què fem de por? què volem fer o què estem fent des de l'envici, eh, pues, tractada que tot que vulgui una visí, en tinc. Ja està. Podi algun que que vulgui una visí, que la pugui tenir. Bon, doncs a partir d'aquí, eh, només amb amb l'ús de, de les bicis eh, podem, diguem, disputar l'espai públic a, al cotxe privat. És l'única manera, perquè des de l'administració el sector s'està fent gaire, llavors l'única manera és desbordar les carreteres de bicicletes. Llavors, i que la gent s'acostumïn amb bici, que, que, que vulgui anar amb bici i que, que pugui tenir, per exemple, si que estem oferim un grup de suport a qui vulgui començar amb bici, i no es vegi amb la seguretat de, de, de començar a circular, pues, de poder fer cursos de formació en circulació i, i un grup de recolzament per, per donar aquest, aquesta passa d'agafar la bici a, a la ciutat. Bueno, genial, desbordar les calles, està bé, sempre. Pues, no sé si hi ha alguna pregunta aguda. De qualsevol manera, eh... Todas estamos siempre como disponibles, ¿no?, a seguir la charla en otro espacio y ahora pues poder parar y ir a la charla que hay al lado, continuar viendo o directamente pues ver de ir a, a comer y preparamos el espacio para poder rellenar también el estómago, que a nivel de, de cuidados nos tenemos que mantener y sostener con una comida que está haciendo la cooperativa de mujeres pa'lante, entonces... Mmm... Si os parece bien, cerramos ya y y eso y continuaremos durante la tarde con, con otra charla más sobre redes y más actividades en la zona del taller y en realidad en todo el mercado, que el mercado ha muy vivo. Y gracias por sentaros y coger el micro, que es también muy muy duro. Y a otros por estar ahí.